Centrado en la Casa de la Bomba Todos los jueves De 7 a 8 En Radioela.org It's something Uy, ahí estaba en accidente. Bueno, pues muy buenas. Estás otra vez en un programa más de la Casa de la Bomba, programa que se emite desde Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se reemite, se reproduce desde otras radios libres del Estado, como pueden ser Radio Malva, eh, Radio Topo, Radio Chabolo... Y no sé, alguna más de por ahí que ahora se me olvida <ríe> Que es que hay tanta gente en el estudio que me estoy poniendo nerviosa <ríe> Que hoy en el programa en el programa de hoy han venido Accidente a presentar su segundo discazo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? hola buenas tardes buenas. Buenas. buenas bueno pues nada ya estáis aquí después de aproximadamente un añito más o menos desde la última vez que, que anduvisteis por aquí y nada lo primero bueno pues lo primero es preguntaros qué hacen esos algodones aquí para que sí, no se veáis se los he comprado Blanca, ella os podrá explicar todo tipo de detalles pues es bueno. para pintar una telita ahora muy bien. Y bueno, que os iba a decir Que eso, que qué tal, que ha pasado ya casi un año Desde vuestra última edición Y ya estáis aquí con una edición nueva más Hace cuánto nos vemos, eh <risa> me acordaba de ti. <risa> ni yo de vosotros ni de, ni de vuestros nombres falsos Que ya no me acuerdo <risa> Bueno, pues ah, ah, bueno, vamos a empezar Fuertecito, sé que venís un poco dormidos Pero no voy a tener piedad Así es la vida, chavalas. Ya sabíais así a lo que os arriesgabais. Ya sabéis a lo que os arriesgabais viendo. <risa> bueno, pues como. Eh, ya habéis venido varias veces, eh, por no solo por el grupo, sino por otras cosillas. Nuestras siguientes ya os conocen de esa <risa> Ya sé lo que vas a hacer. Así que, para no repetir toda la presentación básica. Vamos a vamos a resumir la presentación básica con una serie de mini preguntas rápidas. <risa> Así que nada, 45 segundos y os empiezo a preguntar. <risa> ah, ahí vamos. ¿Eh, ¿De dónde venís? De Getafe, de Madrid, ¿no? de curral. <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo empezasteis como accidente? 2010. <risa> Pero, <risa> no, <risa> Eh, ¿De qué otro grupo partíais? Onda Gasolina A ah, le iba a estar <risa> Los Beatles eh, Manta eléctrica eh, ¿Cuántas referencias lleváis editadas hasta el momento? Eh, dos. dos ¿Cuántos CDs habéis regalado por el mundo? Pff, dos mil ¿Cuál ha sido la comparación musical más guapa que os han hecho? No, los presanos rebeldes Los punsetes. ¿Cuál ha sido la comparación que os habéis odiado? Los puncetes ¿Y la que más habéis odiado? Los puncetes <risa> Claro. <risa> Bueno, ¿y cuándo vais a volver a tocar? Mañana. Oh, mañana. Wow. <risa> bueno, Muy bien. Que, pues, <risa> Javier, dale un montón de mini punta. <risa> no bueno, pues ya está. Ya la audiencia ya, tiene, ya sabe todo lo que tiene que saber. <risa> <Hasta luego. Vámonate. risa> vamos a tomar. Va vamos a las cañitas. <risa> Oye, es verdad, es verdad. Joder, es que yo pensaba sacar eso de, para después, pero leyendo por ahí he oído que os comparan ahora con los punsetes. Pero es que no solo que os comparen, sino que ponen que son una referencia para vosotros. Sí, sí. Hombre. sí. O sea, Jaipeña que hackea nuestros ordenadores, ve toda la música que tenemos y, y dice... Los puncetes, ¿no? no pero no estuvo guay por porque los lo leímos y, y, y, y lo buscamos en YouTube <risa> Yo igual, yo he hecho lo mismo ¿eh? Yo, le, ah, yo ah, lo peor es que los conocía Antes de que nos comparasen, ¿eh? Sí, pero bueno Lo este... ¿no? sí. estaba pensando, digo, ¿estos les habrá pasado como a mí? Que, no, que ni los conocía <risa> Yo creía que eran algo de Serán pues, como de puncet, ¿no? De, del puncet, eso de, este, de el, la dos <risa> era... Las cejas oh, de puncet Ah, claro, lo decían por las letras ¿no? Claro. Ya ves, bueno, vamos a ver, para contextualizar un poco todo esto a la gente que no, que nos ha apoyado esta entrevista, <risa> eh, bueno, pues resulta que, que hace poco pues aparecieron accidentes en una web que se llama Genesepop. Eh, y bueno, y eso, decían concretamente eso, ponen Ponen y leo textualmente. Aunque el grupo habría pegado mucho en los inicios de Becore, los puncetos pueden ser una referencia en la, en la voz de Blanca o en su inspiración noventera y básicamente pop. Sí, la verdad es que han dado en el clavo Sí. Y Becore también. Es que también, ¿no? Encima, eh, justo en los... Van y dicen los inicios de Becore, pues si ¿sí los inicios de Becore fueron zapatillescos. Bueno, la verdad es que no sé lo que interpretamos. ¿Qué es en Becore? ¿Un otro grupo? Sí. No, no, es, eh, era, un, era un sello de... De, bueno es un sello de Barcelona uh -huh. que empezaron a hacer mogollón pero empezaron pues no sé si os suena a un grupo que se llama Con Conflex sí. que hacían hardcore, hardcore melódico, sí, pues pues pues de empezaron con era. ese rollo ahí pues con hardcore melódico y uh -huh. bueno pues últimamente habían tirado más hacia el, cosas así más ¿Cómo se llama? Eh, experimentales uh -huh. y, uh -huh. Y así Pero pero bueno, mira, ya que hemos empezado mencionando esto ¿Vosotras, vosotros, qué, qué opináis en, en entrar en estos círculos Pues así, novedosos, ¿no? Fuera del gueto O sea, ¿es a propósito para transmitir un mensaje fuera del gueto? ¿Es, es, es inintencionado? ¿Qué, ¿Qué os parece todo esto? Buena pregunta Pues... Yo creo que es... Eh, en parte eh, a propósito y en parte eh, no, no, sin intención ninguna, ¿no? Yo creo. Hombre, en parte a propósito que decía a lo mejor que... Por la música que, que hacemos. La sí. música que hacemos, pues, la acepta del pues, gueto tipo ¿sabes? de Peña, pues a mi tía le gusta accidente, a mi tía le gusta a los hombres G, entonces. Y, y claro, pues entonces a ese nivel sí que es a propósito, pero o sea en verdad me refería con a propósito si sí, uh -huh. vuestra intención era difundir letras que son políticas y anarquistas, fuera de un gueto. Y para, y por ello hacéis una música que es como mmm, más escuchable, digamos, por un público más general. Se puede decir que sí. Lo que pasa es que tampoco es muy intencionado eso, ¿no? Simplemente pues todas nuestras cosas políticas desde hace un año son van en esa parte, ¿no? En intentar no limitarse al gueto por cuestiones estéticas o de forma, pues aquí... No tanto, porque en realidad es un grupo de, de punk, lo que pasa es que nos hemos, nos hemos hecho mayores, yo que sé. En la música tampoco hemos cuidado de, oye, no, esto suena muy hardcore, esto suena, mm. hemos hecho los temas que nos gustan. Uh -huh. Por, sí que había más cuidado con las letras, no una mm, encamada. Sí. No ser tan panfletarios a lo mejor y tener otra forma. Yo creo que en realidad te, te vas metiendo en sitios y las críticas van en contra. Si te metes en sitios poperos, te dicen que eres muy punk sí, porque sí, tienes sí, sí, mazoperos en los sobacos. <risa> <risa> y cuando que lo he leído. Y, <risa> sí, sí, y también y luego te metes en sitios punk y, y dicen que pues eso que eres, un popero o moderno, o. En sitios heavy si dicen que la música es muy rápida o yo que sé, pues sí. según Y yeah. sí, pues para mí cualquier cosa que trascienda unas paredes que no sirven de nada Pues son, está guay, pero tampoco lo hemos buscado tampoco fácil mm -hmm. A mí es que se me da un fenómeno bastante curioso con, con vosotros, con vosotras, ¿no? Que es que, por ejemplo, yo que sé un poco de dónde venís, pues os enmarco en un contexto punk, en un contexto político, hardcore, ¿no? Y claro, pues a lo mejor con... Pues ya sea por la producción, porque musicalmente mmm, sois más accesibles, pues habéis trascendido ese contexto y entonces llegáis a gente que os critica... ...pues por ahí en medios, ¿no? ...sin saber muy bien de dónde le viene el viento... Uh -huh. ...y te encuentras de repente con esto, ¿no? Ah, pues sí, sí, su mayor influencia, por supuesto, son los puncillos. <risa> <risa> pues sí, tienes razón, la verdad. No, pues o sea, es muy eso. curioso ahí que... ...no sé. Pero está guay, por otra parte, porque estáis... <risa> ...porque estáis llevando ideas políticas anarquistas... ...a un estilo que raramente tiene ninguna idea, ¿no? O sea, pues en el mundo del pop... También es verdad que yo ahora es cuando estoy hablando sin saber, pero en el mundo del pop no sé si eh, estará generalizado esto de que haya ideas políticas tan combativas, tiendo a pensar que no que desde no el desconocimiento, sabe. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y es como un anarquismo para tamis ¿no? Pues, <risa> pues así con letras políticas en un contexto en el que no suele estarlo, ¿no? Pues me parece pues deluxe la verdad. <risa> y bueno, también nos sacaron en el mundo sonoro pero ahí, bueno, tampoco me pareció tan atroz la, la descripción creo recordar ya <risa> no me acuerdo con qué os, con qué os compararían sí, nada con nada que mucho no. del underground, ¿no? Mm. Un, un poco como... cutre, ¿no? Yo creo que la han copiado y la han pegado del Facebook la mayoría de cosas <risa> estas pues las copian y las pegan porque tienen que yo supongo que es eso, porque tienen que hacer un cierto material al día entonces pues cubren un... tampoco creo que estén súper interesados en nosotros ni nada de eso, pues simplemente... A alguien le ha molado y lo ha metido ahí, yo que sé. No lo hemos buscado tampoco nosotros. Bueno, pues mira, ahí queda eso y hombre, como bien leía yo en un blog que ponía por ahí a ver si con un poco de suerte y promoción se ponen de moda como al nivel de cualquier grupo de festival calimochero, y, y pone mejor que lleguen sus mensajes y su filosofía a que estén dinosaurios del punk haciendo el ridículo sin ningún actitud que se ponía por ahí en un blog nada, en fin, que opiniones como siempre para todos los gustos, aquí nadie calla ya sabéis y bueno, pues nada, habéis venido a presentar vuestro nuevo disco, Amistad y Rebelión a ver, ¿dónde está el disco? Bueno, ¿Dónde, está? Es Ay, ¿dónde está el <risa> de vosotros, no? <risa> yo venía hoy uno de nuestros representantes de gráficos que se niega a hablar y, y nos ha perdido los discos, ¿no? Te le dimos todo el dinero y nos ha sin discos. Os han timado. vaya, vaya, vaya. Bastante. Bueno, que estarán aquí en breves, ¿no? Tanto Fedes como VINILOS nos tendremos por aquí rulando. Pero vamos, no, no, nos estamos riendo, pero que verdad, verdad, o sea, verdad. Que nos han jodido con los vinilos y queríamos presentarlos el sábado en Móstoles pero a ver. A ver cuándo es la presentación oficial. Bueno, los CDs que llegan mañana. Los CDs, mañana, o sea, no. me han dicho hoy. <ríe> llega. Bien. Bueno, pues nada, en breve estaréis teniendo el material para para distribuirlo por todo el mundo. Muy bien. Oye, que en cuanto a la grabación del disco nuevo Amistad y Rebelión, eh bueno, pone que estuvisteis entre julio y octubre grabándolo? Eso es así, es cierto, Verídico? Sí, todos los días Todos los días De sol a sol 8 horas todos La verdad es que sí Es así porque empezamos Pues en junio, has dicho, en julio De julio a octubre Pues día nos metimos en julio Grabamos toda la música eh, Y luego dejamos las voces, ¿no? Entonces hay algunas let algunas canciones que no tenían letra Había algunas letras que queríamos retocar Y eso lo fuimos haciendo pues después del verano Porque teníamos... O sea, teníamos la gira esta y yo que sé, también está bien ahí dejarlo en el verano y luego retomarlo y escuchártelo y decir, pues a qué hago esto, aquí hago lo otro. La otra vez también lo hicimos así y nos moló y esta vez como coincidían las fechas... Le hicimos igual, así que así fue Hombre, tiene que estar muy guay tener como un tiempo para que para que repose, ¿no? Y vuelves con otra actitud y a mí la verdad que me encantaría vivir un proceso de grabación vuestro Porque tiene pinta de como que está muy elaborado, ¿no? Muchos arreglillos, pues luego os lleváis a colegas que os hacen alguna colaboración, ¿no? Sí, es verdad Eh sí, como pues un pianillo por aquí, <risa> los coros que están muy currados en este disco, eh, os lo habéis currado un montón, la, como, las armonías os las habéis cuidado más, ¿no? Claro, o sea, pues todo eso como... que parece que está currado es de junio a octubre. <risa> <risa> <risa> eso es lo que <risa> Lo recuerda en una semana <risa> lo hemos hecho claro. Oiga, meses? Vamos a hacer <risa> Dos, eh, Tres meses para venga, a ver dónde los metemos bien tío. <risa> Muy bien, muy bien. Y habéis vuelto a grabar en Musigrama, ¿no? que es el estudio de la familia de los guitarras, ¿no? Sí, es donde curro yo ahí, sí. Muy bien. Y oye, Diego Martínez, que aparecen Créditos como co-grabador, ¿quién es? Pues es mi hermano pequeño. Ah, que... Hay otro más. Sí, hay otro más pequeño todavía. Que es el pequeño, pero es más grande. ¿eh? No, es el pequeño que le sacamos como 10 años y nos sacaba una cabeza a cada uno. Sí, ¿no? Entonces se ha metido a estudiar comunicación audiovisual y le Ay. mola un montón. Se vino ahí en verano a ayudar y nos grabó. pero Era de sus primeras semanas y el tío... Lo hizo muy bien a ver si. Es un crack, sí. Ah, muy bien. Ay, no sé qué pasa con tu micro blanca. Que Ay, no, que estaba un poco. Que no igual. <risa> <risa> Tumbada en la. Como se nota que vienes del curro, eh. <risa> <Sí>. <risa> vale, ¿y vosotras qué tal os habéis quedado? ¿Satisfechas de. satisfechos de la grabación o qué? ¿A gusto? ¿O, o, o estáis ahí que no lo podéis ni oír? <risa> <risa> Hombre, la verdad es que tanto tiempo, tío, ha pasado que pasa esto, ¿no? Que. Que ya hay canciones que no te las pondrías nunca más. así ¿Ah, sí? Ojo. Sí, porque llevan muchísimo tiempo hechas en realidad. Y pasa, yo creo que estas cosas pasan. Ya, es pero, muy... pero sí, joder es que estas son las máquinas. Y, y se lo han cubrado, ha salido bien grabado. Pero como hicisteis, destripádmelo un poco para que la gente sepa. que fuisteis? ¿Grabasteis primero? Pues... O sea, nos metimos eh, batería abajo y las dos guitarras. Entonces a la vez, ¿no? A la ¿no? Vez, ¿Ah, cada sí? uno en un sitio distinto del estudio. Qué pues, guay, pues, ¿eh? Se puede hacer. Y en directo grabamos los 10 temas en un día. Joder, antes de comer y cinco después de comer o algo así. <risa> y pues, pues a lo mejor los primeros que grabamos están con más fuerza que los últimos. <risa> pero <risa> eh, Al final da igual, en un día lo hicimos todo. Qué guay. Y pues nada, al día siguiente, fue un fin de semana, al día siguiente pues oye, Ay, los punteitos, espera. los pinchazos que me equivocan esto, que no sé qué. Y luego pues eso, cuestión de la voz, también Blanca ahí siempre decía que a lo mejor pues grabarse una canción un día, los dos días grabarse otro para no, Para que está más tranquila ella, ¿no? Ella lo explicará también. Lo del curro también, el, claro. el ágil en medio, pues es que al final los cabreos, ¿no? De que no <risa> o oh, yo que sé por ejemplo nos pasó que eso todos los motivos que hay una canción que se nos atravesó con la letra que sí. la grabamos el último día rollo la hicimos en el, eh, eh, mientras la cantábamos o sea que eh, ¿cuál ver, se os atravesó? ay <risa> la de policía no al principio iba a ¿Ah, ser sí, policía eh? sí pero <risa> nos rayamos al final <risa> no, que jodan pero yo que sé pues estas cosas que pasan <risa> con gente muy rayada como nosotros Ya, ya, normal Bueno, bueno, oye, ¿y las colaboraciones eh, Bueno, sin necesidad de mirar los créditos Me parece escuchar por ahí a Jesús ¿No? Sí. De duelo Producto interior bruto y demás Esa en una canción que va En Liberación Animal, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba Ahora la, la pondremos La segunda, en Rejas de Color Y, y luego hay por ahí en otra canción una, una colaboración de una chica que se llama Paulina, ¿no? Que eso sí que lo he en los créditos porque no tenía ni idea. ¿Esta chica quién es? ¿Tocan algún grupo o así eh, o qué? Sí, El Pau es la que, que era cantante de decisión. Ah, no vale. Es. Claro, es que ahora que dices Pau ya me cuadra todo, pero por ah. Paulina decía... <risa> ¿Sea Paulina claro, rubio? Pero, ¿Quién será? Teníamos <risa> que haber puesto Pau, qué tontería. Pero bueno. Vale, Vale, Ajá. vale, vale. Vale, perfecto. Oye, pues ¿os parece si empezamos a poner cancioncillas o qué...? Claro. Mira, ya que hemos mencionado um, esta que, en la que colabora Jesús, si os parece la ponemos bueno. y así es, empezamos a escuchar ahí hitazos de, del disco, ¿vale? <risa> Venga, pues ahí vamos con Accidente y su disco nuevo Amistad de Rebelión, la canción Rejas de Color. Ahí vamos. Bueno, ahí estaban eh, los accidentes con su canción Rejas de Color Que bueno, eh, no se ha preguntado todavía cuál es para vuestro gusto el hitazo del disco Pues somos cuatro aquí porque Miguel no ha podido venir Entonces sí. habrá cuatro diferentes, pero si no habría cinco Sí, no lo habéis no lo habéis hablado esto, que en alguna ocasión, ¡buah! este es el hitazo ¿no? A mí esta, la que está sonando ahora de fondo es la que me mola Pero no sé La de las historias la la más bellas. Sí. Esta está muy guay. Esta, la letra es, es muy bonita, ¿eh? <risa> bueno, en verdad hay muchas letras bonitas en este disco. Lo que pasa que, uff, o sea, es, es durete, ¿eh? Es durete. Es para pensárselo. Es un poco más llorica que el otro, yo creo. Sí, <risa> yo creo que sí, ¿no? <risa> Un buen amigo que era muy optimista Sí, es verdad, sí, es verdad. <risa> no, Pero era <nada>, Chusan, ¿sabes? <risa> no, es verdad. Sí, nos dijo todo guay Pero las letras que pasa aquí Piruleta Country, no puede ser <risa> Pero bueno Ya, eh, la verdad que la verdad que sí, son ahí cosas como que es un disco que emociona, ¿no? Y y bueno, la verdad es que viendo un poco investigando sobre lo que opina la gente que ha estado escuchando ya vuestro disco y así, no, pues por ejemplo, viendo los posts que tenéis en Facebook y tal, se aprende mucho. <risa> Y bueno, y la verdad es que ahí es donde se ve que hay una sensación bastante generalizada, ¿no? De la gente que lo escucha, pues eso, ¿no? De que pone los pelos de punta, de que da ganas hasta de llorar. <risa> es verdad, ¿no? Es, o sea, tintes melancólicos. Como que el otro disco te lo pones ahí de repente es... ¡Oh, ¡Vamos <risa> <risa> ¿Verdad? Es ahí como que estás de z y te lo pones mm. y... Pero este es melancólico a tope, ¿eh? Mm. Más, sí. Hombre, tiene ahí de un poco de todo también, pero sí que... ¿Qué os mm. ha pasado? Ay, <risa> joder. Estupendo melancólico yo ahora. <risa> no, yo qué sé. Yo, por ejemplo, es curioso. Bueno, la verdad es que hay un par de canciones que en el otro disco, incluso ahí en directo, hay veces que con todo el subido no estás ahí súper contento, pero... A mí, por ejemplo, con balones fuera, me, es que me cambió el ánimo, que igual me jodía un poco el concierto y todo, ¿eh? Es Porque verdad, ya lo comentabas. Sí, pero yo qué sé, pues no lo sé, la verdad. No sé, que nos hacemos viejos. <risa> <risa> Dicen que cuanto más mayor ves más, con más realismo el mundo, no lo sé. Bueno, bueno. <risa> Hombre, la verdad que también las circunstancias no son para menos, ¿no? no para este año también igual es un poco más... ¿no? 2013 fue un poco sí, eh. <risa> pues Siniestro, eso. eh. Pues sí. Y a lo mejor justo también cuando de repente se han puesto las cosas super cañeras de. A ver, que siempre lo han sido, ¿vale? Pero de esto de, ta de tanta detención multitudinaria todo el rato, todo el rato, sin motivos, no sé qué, como que bueno, igual ya tenéis todas las canciones compuestas, porque si mm. acabasteis a finales de verano, tal. Mm. Pero sí, la verdad es que la situación no está para menos, eh. Mm. Y bueno, que eso, que viendo lo que os comentan por internet, también he podido ver que era 8 la de una bala más es uno de los hitazos muy populares, molesta, por lo menos favorita. es, sí, ¿verdad? A mí es una de las que más me molan también. Es que la letra es... Es muy que muy la Pau es brutal. Es... Oye, una pregunta, ¿qué, que este tema, ¿de qué va? Que es alguien de, que sale del talego, habla sobre la no reinserción y así, o... Es así esto, sí, como de que... Es como una primera persona, por eso también, con el tema de rayarse, ¿no? Hay una frase en la canción que dice, ya pagué mi error, Muy bien de vueltas Porque claro Nosotros no consideramos Que nadie tenga que pagar un error Y en yeah. la prisión Pero es una primera persona alguna, No sé si alguna vez habéis Hablado ahí con una persona Que haya estado muy bien de tiempo En el talego Pero a veces pff, La sensación que te dan Es como si Alguien les hubiera dicho Que Y se lo hayan creído Que realmente merecían Estar ahí dentro Y joder Hace unos años Tuvimos una charla De una peña Que nos explicó Consecuencias psicológicas De estar dentro Y entre ellas A veces Eh, pues está cosas como no reconocerte en un espejo porque hace que no te miras en un espejo mucho tiempo o pues lo que ya sabemos de que sales y estás casi igual de aislado porque probablemente la vida ha avanzado y tú no entonces la canción por destriparla un poco es sí que al final pues mucha peña que yo creo que se siente casi se ha adaptado dentro y se siente fuera tan mal que pues ya saber lo que intenta hacer para volver para adentro No sé, bueno es una en realidad es una historia, es una historia, es, un, uh -huh. es una peli, pero pero intenta transmitir un poco ese, esa sensación, ¿no? Pues sí, muy bien transmitida. <risa> si queréis, ya que la acabamos de explicar la, la ponemos y así, y así la compartimos con los y las oyentes, ¿vale? Bueno. Venga, una bala más, ahí va. Pues ahí estaba El primer hitazo Popular que hemos puesto <risa> Que sí Que es muy chula eh, Venga va empezar a mojaros Y que otras canciones Os gustan Más Las que más Las prefes pues a es que La que más me gusta Creo que era esta Entonces <risa> Puedo decir eh, eh, Juntos ellos y ellas es, eh, Me gusta mucho Como ha quedado también. Por ejemplo Así sí, grabada sí. Está muy muy bien El tema ha quedado redondo Luego un directo, nunca lo vais a escuchar así, <risa> pero bueno. <risa> así ha quedado, yo creo que ha quedado muy bien. Bueno, te bien. bueno, estos bueno, directos están súper bien, Jolín. No sé de qué Pero ese de, está de mejor, toca. También es de los primeros temas, a lo mejor, que hicimos, ¿no? Sí. Cuando todavía estaba, ¿Ah, sí? claro. Lo llevamos tocando un montón de tiempo, yo creo que... Que se nota. Ah. Oye, hablando de directos, que desde que publicasteis el primer disco habéis estado en un montonazo de sitios sí. tocando, ¿no? Os fuisteis de gira por México, también habéis estado en Estados Unidos tocando. Mm. Bueno, ¿y qué tal? Eh, quería que vinierais aquí para contarme un poco esa experiencia. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo hicisteis? Eh, ¿Lo hicisteis todo de una vez, Estados Unidos y México? ¿Fue seguido? Sí, sí la, eh, empezamos en DF. En uh -huh, México. Uh -huh. Y fuimos subiendo. Y en realidad espontáneamente salió por ahí otro concierto en la costa del Pacífico. Eh, va, vaya, que teníamos dos días de vacaciones y al final <risa> no tuvimos ninguno. Así ¿Ah, que eh? Sí, sí, fue un poco de estrés. Pero bueno, porque uno de ellos fue entre... Entre Texas y San Diego, uh -huh. entonces tuvimos que pasar por Phoenix eh, corriendoísimo, dormir seis horas allí y seguir conduciendo, que eh, después de un concierto así que conducimos como 22 horas de golpe no, ahí es verdad, es de y eso fue mor <coughs> mortal wow. y luego otras tantas hasta San Diego. Sí. ¿Y cómo surgió la idea de iros hasta allí? ¿Os lo propuso alguien del otro lado del charco que conocíais? O, no, eh, o sea, sí, es del otro lado del charco, no. pero está <risa> viviendo en Almería ah, <risa> El ¿vale? Paco de los Dirty Reason ¿Sí? Que pues eso, él es mexicano, tiene mogollón de contactos También ha llevado grupos de gira por allí uh -huh. Y pues rollo la, el, el final de la vida de Dirty Reason se iba acercando Y se querían despedir un poco con una gira así Que no sé si estaba muy premeditado, pero al final ha sido así. Y como somos amigos, hemos tocado juntos en Madrid, en Almería, pues nos lo ofrecieron. Y, y vamos, salió perfecto, la verdad. Gracias a ellos. El Paco además ¿no? pues, eh, organizó todo ahí con otros con contactos que tenía de por allí. <risa> Y se lo debemos todo a ellos, la verdad, porque uh -huh. si no llega a ser por ellos, no, pero vamos, no vamos a México ni, <risa> <risa> ni de visita. Y entonces, ¿cómo hicisteis? Eh, ¿A partir de que llegasteis a df ¿a ellos dejaron una furgo, así, o...? Tuvimos un oh, no, ¿sí? ¿Sí? sí. sí. Al final acabamos alquilando <risa> por, por, por Alquilando ahorrar. dos furgos. Alquilando dos furgos, es verdad. Al principio nos, nos iban a llevar el furgo, con equipo, eh, eso. eso, nos iban a llevar... Un chaval que se dedica a eso, a llevar a grupos de gira, no se iba uh -huh. a llevar con su furgoneta, nos iban a dejar los amplificadores, la batería, todo, o sea, iba a ser todo muy fácil y muy bien. <risa> y a última hora se gripa el motor de la furgoneta. La... Llegamos y allí. Antes, ¿no? Porque... Sí, llegamos allí y tenía el equipo en San Luis, que está a no sé cuántos kilómetros de EFE. <risa> y claro, y a última hora a alquilar una furgoneta, a mirar precios. Y con, y con esa primera furgoneta hicimos siete fechas o así, las de México, llegamos hasta Monterrey, mm. casi la frontera con Texas, y ahí en Monterrey se volvió otro chaval hasta DF a devolver esa furgoneta y ahí alquilamos otra, que es con la que llegamos nosotros hasta Los Ángeles y el Tirisona hasta San Francisco. Y luego Paco, el pobre, se volvió solo desde San Francisco hasta Monterrey. Hasta Monterrey. O sea, lo miras en un mapa y no, y no te lo crees. O sea, la gente nos decía, estáis locos, o sea, cuando que íbamos de Texas a, a San Diego, claro, Arturo, un amigo de un montón allí, dijo, mira, voy a llamar a un amigo de Fenix, dormir en su casa porque no llegáis a San Diego, y estáis locos. Y claro, ya después de estar 22 horas cruzando desierto, en <risa> en durmiendo en el pasillo de las no, somos, <risa> <pueblo, risa> o sea, somos de pueblo, Somos de pueblo, nos dicen, Texas, el siguiente estado Nuevo México y el siguiente ya es California. Dicen, pues venga, pues no sé, estamos en <risa> Arizona, de claro, Arizona. California. Claro, pero entre <risa> no está todo el puto desierto. O sea, Acabamos que, ¿no? de tocar encima que estábamos un poquillo matados y que además en la gira, pues al final, entre que comes fatal, durar es fatal, te vas a por la patilla constantemente <risa> hablo por mí México. Y, <risa> México. y pues claro, todo eso y que luego, yo que sé, se te cruzan 400 ciervos por la carretera <risa> <risa> eh, bueno, cosas así bambis, pues, sí, muchos bambis muchos, muchísimos <risa> pues, Ala pero muy divertido, muy guay. Pero y cómo es girar por ahí? Dices que que se come fatal, porque qué? Os disteis no, a No, o sea, no se, se, no se come fatal, eh, <risa> no, eso eso muy es bien. Un lo, mentira. Lo que pasa es que ¿Cómo en se México? lo montan por ahí? Claro, es que se come muy bien, pero son punks, pues vamos siempre a ahorrarnos el dinero y al final como <risa> lo mal nosotros, fuerte. pero Hombre, hombre, pasa que cuando estás en la carretera tanto tiempo Al final comes mogollón de veces en gasolineras sí, sí, Unos claro. chocomonos de esos de lo que haya por ahí. Y, y al principio hic, hicimos Bote para entre todos Y bueno, y nos damos unos festines <risa> Llegábamos a restaurantes rollo, una, Unas cuentas que decíamos Ya se dijo, no, esto no puede ser Uno se paga ah, su para sus leyes porque, sí, sí, porque no era A lo mejor Blanca estaba mala, no comía Y había otro que nos comíamos cinco platos Pero sí y mirá ¿sabes? <risa> y Verdad, sí. La comida fue bastante risa oh. Pero la gente que monta los, los conciertos por ahí Es como que... Bueno, hace dos semanas estuvo Isra por aquí Explicando un poco su experiencia por ahí también Y contaba eso, que hacían muchos conciertos Pues tanto en casas como... Sí. Toquines eh, Toquines, no. toqu <risa> tocadas <risa> Como, vamos, que ocupas nada Pero ah. que igual sí en casas y, y sitios similares sí, Y sí. cómo es... La, Es curiosísimo La verdad es que es de las cosas más A mí es de lo que más me ha volado Porque al principio te da un poco de bajón Porque dices, joder, es que Como que el tejido político lo percibes Pero de que tienes que cambiar el chip completamente Porque es otro rollo ¿En qué sentido? Pues... Para empezar, no siempre es un rollo solidario Muchas veces o a sea, la peña va a muerte a colarse Pero a muerte O sea, rollo Así. que se suben unos encima de otros Hasta que se cuelan Pero aunque la pasta vaya para cosas sí, aunque Y, no y aunque no sea muy caro Normalmente claro, no va para cosas nosotros, um, aunque raramente. sea tu amigo íntimo El que monta el concierto yo está en la puerta <risa> y Pero sí. por favor, fíame, fiame 20 varos Ya te los pago otro día ¿no? <risa> claro, sí, intentar no. siempre pagar Venimos tres, te pagamos 60 en vez de 80 ¿no? sí, y, y luego... ¿qué? yo que sé, pues cuando cruzamos la frontera ahí, eh, que encima tuvimos mogollón de problema, eh, que nos ayudaron mogollón la gente de porquería que han estado aquí tocando también, mm. eh, pues eh, después de todo el bajón, de todo lo que nos había pasado con la madera, al cruzar tocamos en un bar <ríe> y fue como una peli, típico bar con, con el porche fuera, Por la peña tomándola ahí, y dentro había punkis, Y había pibas vestidas de sí. supermodelos vestidas con la bandera de Estados Unidos sí, y sí, taconazos sí, sí, sí. pasando por en medio del polvo. Sí, sí, <risa> <Como risa> muy muy, muy raro, tío. Muy... Sí, vestidas como yendo a Capital, sí. rollo muy americano. Muy Qué marcialada? Mola porque te encuentras, te encuentras cosas, te encuentras gentes, te encuentras eh, movidas así en un segundo que nunca te hubieses imaginado. Mm -hmm. Y está guapo porque... Sí, porque distinto. te monta concierto desde el, el típico que lleva 25 años montando conciertos, uh -huh. lo tiene todo súper atado, lo tiene todo súper claro, hasta chavalitos que llevan 4 eh, o 5 conciertos, pero le echan las mismas ganas y al final, o sea, nos ha salido todo... De pasta y eso, siempre palmas porque cuentas con ello. <risa> ya. Pero que nos ha salido todo de... Pues eso, hay días que cenas, hay días que no cenas, pero al final en todos lados te tratan de puta madre. O sea, y eso es lo que te lleva. Y por ejemplo, ahí se estila igual que aquí, pues que cuando te montan un concit te invitan a cenar también... Eso no se no. estila tanto. Eso no. <risa> me acuerdo que... Lo, o sea, nosotros tuvimos suerte que en muchos sitios nos lo hicieron, pero sí. me acuerdo que los primeros días este Mappe nos decía, es que tienes que cambiar el chip, aquí no ya. nos invita a cenar a la banda ni en ni plan de, de joder, a dormir pues, tampoco a ni a, a, dormir, dormir, a veces claro. tampoco sí a veces decíamos bueno vamos a dormir y nos miraban con cara de hostia que os tengo que alojar ahora claro, claro, en Guadalajara claro, os acordáis ellos se no, responsabilizan, ellos casa, tal, no, ellos no ellos se responsabilizan de tu un, concierto de que tengas un equipo un juego de voces de sí. que alguien está en la entrada pero pues había veces quedabas con un colectivo que se curraba una cena de la hostia que decía tú duermes aquí vosotros dormís allá Y había veces pues eso que era un plan, bueno a ver que nos encontramos, aún así eh, a la aventura y siempre salía bien. Claro, la bien. peña, o sea, es que no es la cultura eh, al hacer eso, pero luego la peña se ha portado brutal y luego <risa> otras cosas extrañas, como por ejemplo que en Estados Unidos flipábamos con que cuando acaba un grupo de toca desaparece todo, se llevan todo. La batería todo claro todo, cada grupo de, lleva su, cuatro grupos, ah, ves vale, cuatro no baterías montadas. Son ya especialistas, ¿eh? yo digo, joder, pero esto se va a tardar un montón. Pero claro, según está terminando el otro grupo, va o sea, a baterista del grupo va a tocar con su batería montada y solamente la mueven, cambian todos los amplis, todo, o sea, es como ¿Por qué no comparten eso? amplis, eh, ni batería no. ni nada. Pues igual es rollo la propiedad privada también en Estados Unidos que no culturalmente no sé. es otro rollo, no ya. sé que también como que filtra pero, ahí hasta bueno. al underground. Claro, claro, se tiene que Y, luego, y hemos tenido mucha suerte, sobre todo con la gente que nos ha montado los conciertos O sea, yo qué sé, desde Hugo, Jimmy, Arturo O sea, ha sido gente que nos han llevado a sus casas Nos han hecho unas comidas de la hostia, cenas Se Nos han enseñado han... la ciudad, claro, o sea, sí, sí nos, nos decían, oye, aquí, no... o sea, lo que estamos hablando Que no te, te, a lo mejor no te invitan a cenar, no te dan a dormir Pero hemos tenido la suerte esa de que la gente que nos ha montado los conciertos La mayoría ha sido así de que hemos hecho amigos, grandes amigos Y hemos comido en sus casas nos han O que se hace 16 kilómetros Para acompañarte al siguiente cosa, 16 kilómetros no, 16 horas Jope, y se lo hacen Y yo que sé, es como una entrega Distinta, mm. Qué guay <risa> Y habéis tenido oportunidad de conocer Ya sea un grupo o algún lugar Así que queréis recomendar Todo sí. México, para mí, es el sí. mejor sitio para tocar, yo creo, del sí. mundo. O sea, tampoco está sí, muchos ¿eh? sitios. He estado en España y en <risa> En España y en <risa> México. En, <España> y en <risa> Madrid y en España. Pero... <risa> o sea espero que en ningún sitio sea más violento para tocar que México porque ya o sea a nosotros había días que nos daba bastante miedo si estuvo aquí el otro día Irra pues él se vino a nuestro concierto de Toluca y le llaman Toluca Moss por cómo bailan ahí y es una una barbaridad o sea eso es eso es otro mundo o sea, completamente es soy el extremo de, de estar tocando el Rison y tener que parar de tocar y decir pero no os peleéis y dejando bailar y dicen si no nos estamos peleando pero lo que pasa es que están mamadísimos y Se da, o sea, es, bailan a buscarse con los codos sí, Y sí, luego sí. te viene uno con la boca sangrando Diciendo, me ha gustado mucho tu concierto <risa> ¿qué dir? O sea, es, Claro, luego dices, claro, esta gente está borrachísima Mañana se va a levantar lleno de moratones no, Pero es verdad que Son los pocos muy violentos en México Y el primer concierto en Def Igual, ¿no? Paraste tú el concierto De tranquilos que O porque pegaron es que ¿eh? a una chiquilla Que encima era eh, pequeñísima Y luego que hay peña que está Fatal de fatal de Muy fatal o sea, no <risa> Como no muy alcohol. desfasados dices sí, o... A lo mejor te aparece alguien muy bebido Y que ha estado oliendo pegamento ya. O algún rollo así nos contaba ¿no? Es pues alguien más colocado de lo normal Peña ¿no? más chiquitaja Yo como soy enana pues lo <risa> Te solidarizo <risa> <risa> Ya eh, Bueno, vamos a poner el, el tema que comentabais antes, juntos ellos y ellas, ¿vale? Venga, pues pues vamos allá y así aprovecháis para, para hacer cada uno lo que queráis hacer. Venga, ahí vamos, juntos ellos y ellas. estaba este otro temazo aquí te pillo, aquí te mazo ahí te he visto muy bien es mucho muchacho, ¿no? No, no, puedes, no puedes, no puedes aquí te pillo, aquí te mazo oye, ¿y qué plancitos tenéis así próximamente? sé que vais a estar tocando bastante, tenéis por lo menos cuatro o cinco fechas que yo sepa, ¿no? a ver, que contarme, contarme Pues, pues yo creo que queremos hacer más cosas de las que realmente podemos hacer. Por eh, los curros, estudios, dineros, eh, grupos, de lo que sea. O sea <risa> yo que sé, queremos queremos tocar en todos los sitios de los que nos llaman, eh, nos queremos ir por Europa. Pero a ver, a ver, está jodido la verdad. <risa> El tiempo cada vez vale más dinero ahí. Ya, yeah, ya, yeah, tío. Es una movida, pero... Hay cosas cerradas, ¿no? Pues, sí. sí. ¿Qué cositas cerradas así podéis comentar? Pues, eh, pasado mañana tocamos en La casica O sea, en La Cacica, en, en, no, en Móstoles. Pues de la manita de La, la Casica de la que se me ha ido Luego, el fin de semana que viene tocamos en el Rock Palace, en Madrid El viernes 24, con perras salvajes, un grupazo <risa> luego, luego, otra vez con perras salvajes en febrero, ¿no? En febrero, en ¿no? febrero el, en el 22 el o 23 de febrero, en el 13 de Revuelta primates En Salamanca En Salamanca, eso, coño Qué guay Os dicho otra ha dicho <risa> <risa> eh, estamos viendo a ver si bueno, el 1 de febrero, o sea, el, el 1, 1 de, marzo de marzo tocamos en Barcelona y el y en Zaragoza al día siguiente por ¿verdad? la mañanica. He oído que tocáis en Zaragoza. En el Quique Por la mañanica. Por la mañanica y luego el 29 y 30 hacemos lo mismo en Valencia y en un pueblo que hay cerca de Valencia que no me acuerdo cómo se llama. Así ah, tenía un sí. tenía el nombre raro. ¿verdad? Sí, y entre medias no sabemos si vamos a tocar por aquí. Eh, y y luego, en abril, en Semana Santa ah, En abril, en Semana Santa Nos vamos a hacer unas cuantas fechas Con la Guimaris, que es un grupo de Noruega De chicas que somos muy coleguillas Y, y dependiendo de los curros Por lo que decía Alberto Pues nos iremos más o menos Y el otro ¿Por día aquí por, por aquí por el estado, las fechas Sí, el sí, estado sí, pero, es bueno. España ¡Ja, <ríe> <ríe> Ay, ay, ay. Y luego el otro día, el sábado, decidimos que nos íbamos de gira por ahí, ¿no? En, en verano en nos julio. queremos ir por Europa. Mm -hmm. Así que ya montaremos una buena. A ver, a ver, sí, vamos que estáis a tope. Mm. Muy bien, muy bien. que Vamos a poner otro temita, que Se nos está acabando un poco el tiempo, pero pero bueno, <risa> eh, vamos a poner otro tema, ok. cualquier querés A ver, desvela desvelanos tu ojo, sé que pongo... Eh, policiano. Eh. Así oh. como... ese es muy rápido, es muy así, sí. ¿no? Sí, ese es muy rápido y es muy actual, ¿no? Bueno, también que habíamos puesto las colaboraciones, uh -huh, con la de uh -huh. que toca Miguel el teclado. Ah, la que última. Es, que es un ¿Quién, ¿Quién es Miguel? Miguel es un es amigo... Un, es un rude boy. Es un amigo que... Teclista de es una banda de reggae. Uh -huh y con el que ahora comparto un grupo también. Ajá, ¿qué grupo? Y, eh, Ruth Price, uh -huh. un grupo así que hemos hecho de hoy. Es que el futuro era en el hoy. Y nada, es que es muy buen teclista, tal y como en el otro disco metimos teclado. Metió Fue no. el mismo el que metió los pianos. No, no, no, en el otro fui uno y yo y otro Pablo, <risa> me dijeron, toca aquí. Y podía la velocidad de la batería, <risa> de Charles, <risa> <Llegaba>. <risa> y, y nada, y mira, el que toca muy bien, pues le... Eh, Se lo dijimos y, y tocó el tema eso. Sí, es un crack, eh. Muy bien. Toca que sí, te cagas. Se dedica a eso. Qué guay. Que, ¿cuál es el tema, eh? Lejos, el último. Ah, venga, pues lo ponemos Venga. para ver esas pianitas. Venga, ahí vamos. <risa> Oye, ¿y estos efectos ahí. Estas son las cosas japonesas. Un año para otra. <risa> Joder, tío. Como te has revalorizado? Que ¿eh? no, que no. Sí, en y realidad, Pablo, como que salió un poco así, ¿no? La cosa. No, esto estaba pensado porque a mí me lo dijo en un partido de fútbol. ¿Cuándo? me lo dijo hijo, he pensado un final para no, el disco a mí me venía el plan una, de tronca que se ha hecho una bola aquí una dice que <risa> está todo premeditado una que me querés, no voy a quitar y, y esto es un melocotonazo <risa> oye que se nos ha mencionar bueno eh, próximas ediciones que vayáis a sacar Peñi bueno pues eh, próximas ediciones el dijo Amistad y Rebelión porque también no ha salido <risa> está por salir Y en CD y en vinilo eh, Nos han escrito también Para hacernos una tirada pequeñita así en casete Del mismo disco Y lo siguiente que está pensado es un compartido Con nuestros hermanos madrileños De duelo eh, Duelo de Tirso de Molina duelo Tirso <risa> Tirso Hardcore y... Sí, que acaban de sacar su disquito nuevo ahí también Es verdad, que también y lo van a estar bonito, celebrando eh. En la Casi pues Ey, En la, atrás, en la, en, en la también Asociación lo de Músicos de Móstoles Es que Ya, ya, es verdad que... Tiene otro rollo, duelo ahora, ¿eh? Sí, ayer los escribía más porque verodico. fue el oh, primer... Tiene otro rollo total, total. Sí. <risa> <risa> bueno, pero lo que vamos, y entonces esto que vais a sacar compartido, ¿cómo va a ir? ¿Cómo es el tema? Pues... ¿Qué es concretamente? ¿Un EP, no? Pues es ¿no? un EP que vamos... Y saldrá también en CD... Y es, no sé cómo salió la cosa, pero como nos gusta mucho CD, el vamos, nos gusta, No OFX y Rancid a, a, a todos. Y tienen un compartido que está muy guapo porque tocan cada uno las canciones de otro, ¿no? Ah, qué guay. Pues no vamos a hacer exactamente eso, pero vamos a hacer dos canciones propias cada grupo y luego una versión del otro. Y, y no nos vamos a decir cuál vamos a hacer. Se supone que era hasta el EP, pero como mañana tocamos juntos, o sea, el sábado tocamos juntos, pues vamos a tocarla el sábado y descubrirla, o sea, va a ser un poco sorpresa, sorpresa. O sea, que la se descubrió el de pastel de... el sábado. Eh, pues muy guay. ¿Y eso cuando sale? Eh, ya lo habéis grabado y todo, ¿no? Y... No, no. no, no. Dos ah, dos vale. No sí vale. lo grabado, sí lo, grabado. lo eh, grabado. Que además Jesús vino un día a cotillearnos no. ahí al ensayo, maldito, <risas> yo Fue hacer era. espionaje industrial. Sí. <risas> y... y y no, nosotros pues somos unos perchas y como estamos currando y haciendo mil cosas pues no, no nos da tiempo, tenemos ya casi los dos temas uno entero y otro a medias y la versión cita que Qué guay, mm. bueno estáis sin parar me gusta mucho veros así, <risa> fenomenal. <risa> fenomenal vale pues bueno, más o menos se nos, se nos está acabando el tiempo ya mm. eh, vamos a poner un último un último hitazo <risa> que ¿Cuál? Vale. No, Amistad y Rebelión, ¿no? Joder. Amistad y Rebelión... Tiene que sonar, ¿no? <risa> el disco se llama así y no está de Claro que sí, el tema que da nombre al que álbum. Que me... el... Cablanca no le gusta, por cierto, que está todo el Ay, día... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Se repite... No, el disco se llama así... ¡Ay! <risa> Un estribillo de Sora tiene esta canción. Que todo el mundo Esa lo detecta. Esa comercial detecte. tiene ver, tres estribillos. <risa> Oye, ¿y con el lo que hicisteis con el primer CD de, regala de regalarlos y tal? ¿Eso vais a volver a hacerlo con los CDs de ahora o no? Sí, sí pero no. Como estamos en crisis, podemos pues regalar. Pero <risa> los vamos a dosificar mucho mejor que los, los de los primeros. Sí, por ¿Qué la sabes que eh? nos pasó? Que luego nos vamos a tocar... O sea, venía la peña. Dame 10 CDs de le voy a regalar una a mi novia, otra a mi prima, <risa> otra... Y claro, pues, decíamos, eh, bueno, que nos conozcan como no nos conoce nadie. Y luego nos íbamos por ahí a tocar... No hemos Bien. podido regalar ni un puto CD a la gente que nos ha montado en México todos los conciertos, a la gente que nos ha montado en Estados Unidos, lo mismo. Nos vamos a apariencia, nos vamos a... no tenemos nada nunca para dar. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a, a, a intentar administrarlo, ¿sabes? Hemos nombrado a Alberto administrador. Claro, yo soy, yo soy como el <ríe> barcenaar del grupo, entonces yo voy a decir, este concierto, 100. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo no, ya iré. Depende de mí, vamos. Hombre, pero la verdad es que eso fue súper bien, ¿no? Poder regalar tantos CDs sí. a nivel promocional, ¿no? Es una maravilla, pienso sí. yo, ¿no? Que como que se repartió como la pólvora, escorrió el rumor, ¿no? Claro, que estuvo guay. Y ahora se comprará menos música también. También. Oh, eso es entimo, ¿Y cómo vais a hacer a nivel de sellos y tal con el LP? Pues con el LP van a sacar los 11 sellos. Uno de ellos está aquí, vamos a preguntarle ¿Qué, qué, qué le parece la, la edición de esta locura de edición? Bueno, tenemos aquí José, acércate Acércate tú al micro que, Está aquí nuestro que el, que el representante discográfico desde de, <risa> del sello Walking is Stylonex Que, o sea Ha venido en un Maserati En un otro De Granada Está sacando dinero con los discos apunta Yo, para la la gafas a las gafas de la noche. Yo en verdad No sé mucho la edición Yo lo único que pongo dinero Es porque estoy enamorado del bajista Entonces, Ya no sé lo que hacer para, para que me preste un poco de atención sí. dice, dice que está enamorado Pero ha venido aquí a Madrid Y digo No, bueno, te quedarás en mi casa, ¿no? Ahí de nidito romántico los dos solos No, tío, es que tengo un amigo Que vive en Avenida América yeah. Tiene otro con quien hacer la cucharita ver, Mucho enamorado, pero no, no. no bueno, ahora en serio ¿Qué tal la experiencia de evitar a los accidentes? No sé, es que para mí No sé, son amigos de Antes de que existiese ese grupo Entonces Yo creo que aunque no me gustase lo que hacen, porque dinero igual. <risa> <risa> <risa> Qué bonito. Ahora no se sabe si le gusta o no le gusta. <risa> no, no, en es, este caso guste. que me gusta bastante, no sé. La verdad es que una experiencia bastante buena porque, no sé, colaborar con o sellos de Estados Unidos, de Alemania, Francia, y no sé, y todo desde Do Yourself, pues a mí no, me llena bastante, y por eso. ¿Te has cogido o sea, muchas copias tú o okay? qué? Yo no muchas porque yo vivo en Andalucía y, <ríe> y allá es muy difícil mover material. Pero no sé, en total se han hecho 1.177, ¿no? En total no, con la... 1.277 copias. Ah, mira, qué cifra tan redondita, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace para encargar 1.277 discos? Pues lo encargas 1.200 sí. y coge la fábrica y te dice Oye, que han salido 77 de más, tenéis ¿Qué? que pagarlos sí. ¿Es que, por sí. lo visto, está una máquina haciendo vinilos ¿Sí? Y dar un botón y hasta que para, pues hace unos cuantos de ah. Y te los cobran los... Así, ¿no? Sí. Yo eso nunca lo había oído, que te los cobraran ya, Yo tampoco, ¿verdad? Pero... Pues, pues no los han cobrado a ver si vais a ser los únicos a los que les hacen eso de... <risa> no sería raro, somos accidentes <risa> vale, y entonces que el tema de mover vinilos por Andalucía la, está la cosa... Bueno, en general, no sé, comparado con, por ejemplo, con Madrid, no, no ya, hay ninguna escena, entonces, no hay muchos no. concierto ahora parece que está surgiendo un poco más de movimiento. Tú vienes concretamente de Córdoba, ¿no? Sí, bueno, de un pueblo que se llama Lucena, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y allí más difícil todavía, antes vivía en Granada y allí era un poco más fácil también de montar conciertos, pero... En general muy muy complicado, pero bueno, poco a poco. También mm. más que nada se por correo y tal. ¿Te sí? los vas a llevar a tocar a Córdoba? A Córdoba no sé, pero a Granada llevo mucho tiempo intentando que baje. Que Córdoba es más difícil de montar. Sí, ¿no? En Granada hay más cositas sí. y tal. Sí, pues eso, así sí, que pero desde pero aquí lo digo bien, cuando bien. apetezca. Muy bien, pues Monta. mira, ya hemos conseguido que <ríe> se comprometa. <ríe> Bueno, pues oye, que se nos acaba el tiempo, chiquis. Eh, muchísimas gracias por haber venido a presentar este discazo a, a esta casa, a Radio Bela. Y bueno, pues eso, que, que vayan muy bien los conciertos de presentación y ya nos iremos viendo por ahí. Ya, muchas, muchas gracias. gracias. gracias muchas gracias. gracias. Es, es, es un placer. Bueno, pues pasamos a la sección Agenda eh, Este viernes 17 En la sala Starwin tocará Carrero Blanco Campeón de Salto Con Perros Salvajes Y con, <ríe> con Clickstorix Que es un nombre brutal ¿eh? mm. Es un grupo mítico de, de Zaragoza De los 80s O 90 90s, ahora no sé muy bien Bueno, pues eso será el, este viernes en la sala de Starving, ahí en el barrio del Privar, en Madrid. El sábado 18, como bien hemos dicho ya innumerables veces, eh, manifestación por la casica en Móstoles y después concierto de accidente, duelo y chimpancé en los locales de ensayo. Y luego, al fin de siguiente, el 24 de enero, en Rock Palace, eh, tocaré, mmm, tocaremos <risa> <risa> <risa> eh, Accidente, Perras Salvajes, em, Los Putos Freemans free y, y otros más, Del ¿no? Pardo. Y el pardo. Eso, eso será el 24 de enero en Rock Palace, que es viernes. El, para el 25 de enero es es el, es el triciclo correspondiente a enero, que es un festival de son tres jornadas sobre punk y mujeres, organizado por Core3, con debates sobre feminismo, música, exposición de fotos, jam session, mercadillo, de trueque feminista un montón de cosas de hacer parches y hacer plantillas y, y mancharse las manos y presentar cines y un montón de cosas guays eh, esto que os estoy diciendo yo es la segunda parte que será el 25 de enero sábado en la quimera de Lavapiés que es en Plaza Cabestreros Y bueno, la tercera parte del triciclo será el 15 de febrero, también en la quimera, pero ya os lo iremos adelantando. Y no sé si vosotras tenéis alguna convocatoria. También había que decir que bueno que ayer con lo de la manifestación, bueno, concentración por la por el tema de, de no, Gamonal, man. Burgos y tal, pues ha habido detenidos, no sé si unos 18, no sé, del 12, 16, 12 18, los sacaban a 18. Los sacaban ahora a ellos y a ella a las 8 en Plaza de Castilla. Y, y bueno no sé si habrá alguna convocatoria, sabéis vosotras, si haber alguna convocatoria más a este respecto, yo es que he estado investigando por ahí y no he visto nada más. A las 7 se había reconvocado lo de ayer en el mismo sitio, no sé cómo habrá ido la cosa, y, y bueno, he eh, estado atentos porque en los próximos días, semanas, cuando acabe un poco el tema allí en Burgos, se va se van a montar unas jornadas aquí o una charla al menos en torno al tema este así que y eso y lo de la man y de la cásica que ya presentasteis aquí el sábado que viene por la tarde en mostoles muy bien pues nada desde aquí toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad con la gente de tanto de gamonal en burgos como las detenidas los detenidos y detenidas de, de madrid y bueno, no sé si ha habido detenidas en otras ciudades, la verdad en Varna sé que también se hicieron cosas, pero no sé qué ha pasado así que nada, toda nuestra fuerza y solidaridad con estas cosas y bueno, pues nada eh, nos vamos viendo y que vaya todo muy bien nos vemos en las calles, chao chao